Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de este jueves 22 de abril, día en el que los regantes han convocado la primera concentración. Se esperan muchas más ante la subdelegación del gobierno en Alicante, para defender el trasvase Tajo Segura y a la que asistirá el alcalde Carlos González. Ayer, además, el presidente del Gobierno Provincial de la Diputación, Carlos Mazón, se reunió con el presidente del Gobierno de Murcia para sumarse a ese manifiesto suscrito este lunes por Murcia y Andalucía y calificó. ...de vergonzosas las declaraciones del presidente valenciano Chimo Puig... ...en las que calificó de aquelarre esa unión hídrica entre regiones ...para impedir que el gobierno de Pedro Sánchez... ...reduzca los caudales a trasvasar... ...cambiando las reglas de explotación en estos momentos... ...hoy además es el día para acercar la ciencia a los estudiantes... ...en la primera jornada que científicos como el ilicitano Francis Mojica... ...han organizado de forma online... ...para llegar a un millar de alumnos... ...de ocho institutos de Elche... ...el objetivo es poner de manifiesto... ...la trascendencia que la ciencia tiene... ...para el desarrollo humano... ...y el bienestar colectivo... ...algo que estamos viendo... ...y viviendo en estos momentos... ...en los que los investigadores... ...en un tiempo récord... ...han sacado vacunas... ...para superar la pandemia del COVID... ...la Comunidad Valenciana... ...espera recibir más dosis... ...para que Elche pueda terminar de inmunizar a los mayores de 70 y 60 años y comenzar con los de 50. La vacuna Janssen se incorpora, ya saben, al plan de vacunación para acelerar este proceso y desde Sanidad han recordado que las personas vacunadas con la primera o las dos dosis deben respetar las medidas de protección frente al COVID, no relajarse, llevar mascarillas, eh, guardar las distancias, lavarse las manos, porque una vez vacunados se tardan semanas, dos semanas al menos, en desarrollar anticuerpos. En la comunidad valenciana, uno de cada cinco valencianos mayores de 18 años ya han recibido al menos una dosis y 335.000 personas la pauta completa. La mayoría son mayores, en el se han vacunado al personal sanitario, al esencial, a residentes y a mayores de 90 y 80 años y ahora están con los de 60 y 70. Por otro lado, desde Sanidad se ha asegurado que en mayo se prevé recuperar el 80% de la atención presencial en los centros de salud. La ciudadanía podrá elegir entre asistencia presencial o telefónica cuando pida cita previa y además se va a incorporar eh, esa agenda demostrador para realizar los trámites burocráticos. La consejera de Sanidad te ha señalado que la mejora de la situación epidemiológica permite ir abriendo de forma progresiva las agendas presenciales para el personal facultativo de enfermería y pediatría en los centros de salud. De momento la tasa de incidencia en Elche sigue siendo baja, aunque haya aumentado estos días de, o estas semanas más bien de 22 a 30 casos por cada 100.000 habitantes y los ingresos por COVID en los hospitales sigue siendo residual. Con estos buenos datos en Elche y la Comunidad Valenciana, hoy el presidente Chimopuch va a concretar, espera concretar las nuevas medidas que pasan por una relajación de las restricciones a partir del próximo lunes, como la ampliación de los horarios en la hostelería hasta, el 8 de la, hasta las 8 de la tarde. Pues estaremos pendientes de esas nuevas medidas en esta desescalada en un programa donde además de las noticias hablaremos en unos minutos de ese impacto psicológico que está teniendo la pandemia en la población, de las reivindicaciones y necesidades del tejido empresarial y de la buena gastronomía, con nuestra compañera Manoli Gilaber y la propietaria del Fogón Ilicitano Nieves Gil. Eso será a las diez y media de la mañana. Ahora comenzamos con nuestra selección musical y lo hacemos con la voz de la enigmática cantante italiana Mina, acompañada de Diego El Sígala, un año de amor. I de noce, por no sentirte solo. Hoy recordarás, no trovià felice.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 Exprime la primavera con tu Fiat. Fiat 500 híbrido Launch Edition. Con sensores de lluvia y luces, cristales laterales y posteriores tintados y sensores de aparcamiento traseros. Ahora tienes un Fiat 500 híbrido con un descuento de 7.045 euros. Te esperamos en Skate Automóviles. Tu concesionario Fiat. En El Sesor José Falcorta 37. En Orihuela, Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, Partida Reventó 1.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 Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música, hoy con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra. Vamos a disfrutar de la música de Carlos Vives, la tierra del olvido. Como la luz... Por la noche los caminos como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.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 La glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 17 minutos y de la tierra volamos a la luna Poets often use many words to say a simple thing It takes thought and time and rhyme ...to make a poem sing... ...with music and words I've been playing... ...for you I have written a song... ...to be sure that you know what I'm saying... Hola, ...I'll translate... ...no podías no. cogerla ...acaba, espérate... <risa> ...gracias Lalit... <risa> Acaba de decírmelo mi compañera. <risa> bueno, vamos a ver cómo te presento. And let me play among the me see what Es la Hold my hand In other words Darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing In other words. Please speak. Vale. vale, vale. Eh, ah, eh, es entonces atención psicológica. In o, other words. Vale. Porque no son psicólogos los que están. I tratando. love you. Hay de todo. Venga, pues ahora me lo explicas, Ariel. Me lo explicas. Muy bien. bien. Sí, sí. Ha contado la concejal de educación una rueda de prensa con lo que me viene súper bien porque tienes, estás tú claro, estarás tú, ¿no? <ríe> sí, lo presentáis hoy, ¿no? Presentáis los resultados, porque esto es un año de servicio Vale, pues venga, pues vamos ahí Pues eh, está sonando una canción termina y ya vamos contigo ¿vale? Ahí le queda le queda cuña publicitaria y entonces te doy paso, no me cuelgues.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 tele en Radio Marca sigue siendo la primera referencia local de información. Gracias por ser parte de nosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 22 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas programadas. Eh, les contamos que hace un año Cruz Roja y la Universidad Miguel Hernández pusieron en marcha un servicio de atención psicosocial ...para las personas afectadas por el COVID... ...desde entonces se han realizado pues más de 3.000 atenciones... ...un total de 3.700 atenciones... ...pero queremos saber qué hay detrás de esta cifra... ...y para ello tenemos con nosotros al director... ...del Centro de Operaciones de Cruz Roja... ...de la Comunidad Valenciana, Javier Gandía... ...a quien damos la bienvenida, muy buenos días Javier. Buenos días. Eh, ¿Qué hay detrás de estas 3.700 atenciones? Pues, primero, eh, un cambio de forma de trabajar, ¿no? Porque siempre estábamos, antes de la pandemia, deseábamos un trabajo, sobre todo, de forma presencial. Y al llegar la pandemia, lo que hicimos es, sobre todo, es dar un vuelco a lo que era el tipo de atención y pasarla a ser virtual, ¿no? Ese cambio de presencial a virtual era un paso importante, pero, sobre todo, cómo hace participar a a la población civil, en este caso, o la participación de la UMH, de cómo poder canalizar esa ayuda que quería hacer todo el mundo, pero canalizarlo a través de un programa, de un proyecto, que garantizara sobre todo la privacidad, tanto de la persona que solicitaba el servicio y sobre también la parte del que desarrollaba el servicio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que vamos hacemos un proyecto, sobre todo, de atención, de primer auxilio psicológico y una atención social básica, pero que lo que pretende es hacer ese acompañamiento emocional y, de, y, de dar, eh, y de un acompañamiento a nivel de dar información sobre los recursos, dónde tiene que acudir, pero sin llegar a hacer una terapia o una intersección profunda, que para eso ya se derivaba, lógicamente, a los recursos formales o a los proyectos propios de Curroja. Porque, ¿quiénes son los que están detrás del teléfono? ¿Quiénes son los que atienden a las pues, personas que llaman a ese teléfono de Cruz pues, pues, en principio, primero está un operador del centro de operaciones que lo que hace es canalizar eh, la, la llamada o la demanda y después está pues, un psicólogo, un trabajador social, eh, gente formada en primer auxilio psicológico. Digamos, tenemos unos diferentes perfiles que en función de la situación y en función de la demanda que tenga la persona, pues se le da una intervención o se le dirá a un, a un perfil u otro. ¿Y quién llama? Eh, ese teléfono, eh, lo, ¿quién lo deriva? ¿Por qué la Universidad Miguel Hernández con Cruz Roja? Pues primero, eh, ese, el del acceso a la línea podía ser desde atención web, desde una página web que... Eh, las personas se metían y ponían que necesitaban ese, esa ayuda o directamente a través de las sedes de Cruz Roja y, las... eh, ese, ese, y se la sedes de Cruz y luego de se nos está yendo un poco en el minuto eh, cero vieron eh, que Javier perdona la... perdona eh, no sé te has movido porque se está yendo la conexión no se te ha oído eh, estabas comentando que no, este... la, la web y después Sí, o la web o directamente a través de las centrales de, de las sedes de Curroja. Eh, se dio información a través de los servicios sociales de base y se dijo que formaba, se puso en marcha este servicio y lo que se hacía a través de Roja era eh, canalizar esa demanda a través de las diferentes sedes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Eh, lógicamente, con ese primer punto de contacto eh, permitía también hacer un triaje de la demanda del carácter urgente de la intervención, y luego desde aquí ya se canalizaba de una a cinco intervenciones las veces que se necesitara tratar con cada una de las personas. ¿Y por qué necesitan la Universidad Miguel Hernández para poner en marcha este servicio? Por, una, un factor muy importante, porque ellos nos dotaron de recursos humanos, de estudiantes de máster, de gente que estaba especializándose para formar parte. Eh, la Universidad de Miguel Hernández ha hecho un valor fundamental para que este proyecto funcionara, porque gran parte de esas 200 personas voluntarias que han participado han sido de, eh, de provenientes de la propia universidad. Son estudiantes, supongo, que de las carreras de psicología eh, y claro, otras eh, carreras que, está... que tengan el perfil para atender. Eh, esa, exactamente. Gente que estaba haciendo un máster, gente que ya tenía una, una formación y una capacitación que le permitiera dar esa respuesta. Por eso era tan importante ese triaje psicosocial que se hace previo para eh, adecuar o derivar a la persona que eh, dentro de su formación y su capacitación pudiera dar una respuesta lo más adecuada posible. ¿Y...? La persona ¿quién, eh, la persona que necesita de este recurso, ¿cómo accede a él? Porque ustedes apenas han dado publicidad, ¿no, no, no se trata de un recurso público. ¿Tiene que ser los servicios sociales quienes deriven a las personas a este servicio? ¿o ¿Cómo? No, eh, vamos a ver, eh, los servicios sociales es una vía. Otra es directamente la persona, metiéndose en la página de curroja.es. Hay una parte que pone y te ayudas, remates la demanda y Curroja automáticamente te redirige y te, y te hace eh, que, te, que te llamen y te atiendan. Y luego, una, lo mejor, lo más fuerte que tiene la Curroja, que es la presencia territorial en cada una de, la, de las poblaciones, en la comunidad valenciana que tenemos sede, a través de las propias sedes. La gente se acerca, le comenta oye, me pasa esta situación y, y, lógicamente, a partir de ahí se le, se le llama y se le atiende. También en muchos casos que ya se estaba interviniendo desde, desde el ámbito territorial y lo que hacemos a través de la línea es darle un refuerzo y un acompañamiento dentro de todo el proceso que se está llevando. ¿Este programa es el que ustedes han denominado Cruz Roja Te Escucha? ¿O sí, eso? en principio… El, Uh -huh. Vamos a ver, Curroja eh, te escucha es a través de es una de las vías de acceso a este mismo proyecto vale. eh, sería, ahí ya es directamente llamando a, llamando directamente el usuario al número de teléfono que se vale. indica, otra parte sería a través de la, de la web y otra parte sería a través de los centros de Curroja Bien Javier, pues he explicado el operativo de este, mm. de este servicio eh, ustedes Hoy mismo la concejal de Educación va a presentarlo en Elche, el resultado, el balance. ¿Eso significa que termina eh, el servicio, que ha terminado un año después o que va a continuar? ¿Van a tener ustedes...? Va, va a continuar. La idea, este tipo de servicio, la idea es que se quede de forma permanente, sobre todo porque es una forma rápida y ágil de poder dar respuesta a necesidades eh, que se tienen que dar respuesta en ese momento. Es un, eh, es un servicio que está funcionando muy bien, estamos muy contentos con el desarrollo y los resultados que está dando. Entonces, la idea es eh, que este servicio continúe con la colaboración, lógicamente, y participación importante de la UMH y seguir desarrollando la actividad que hacemos eh, los 24 horas al día, 365 días al año. Sabemos quiénes son los que realizan este servicio, pero eh, queremos conocer un poco más de las personas que llaman al mismo. Eh, de esas sí, el 3, perfil. El perfil del de de usuario, esos 3.700 atenciones, sí. ¿qué, historias, pues, ¿qué historias cuentan? Pues mira, eh, ha tenido una evolución. En un primer momento, el perfil eran personas mayores solas, que eh, al ocurrir la pandemia eh, se le plantearon principalmente tres problemáticas. Uno, que dejan de tener visitas, porque al vivir solos eh, la, y el confinamiento evitaba poder relacionarse y, y vincularse con, con familia, amigos. Eh, después empezaron a emerger pequeñas necesidades sociales a la hora de demandar Pues, eh, quién cómo quién me puede hacer la compra, quién me puede traer la medicación. Pero según ha ido evolucionando la pandemia, eh, los perfiles han ido cambiando y ya va afectando a, a, mucho, a otra tipología que podríamos englobar dentro de la población en general, porque ya la edad ha cambiado, hay gente, hay familias de edad laboral que el, está, se encuentran en situación de ERTE y los recursos se le han ido agotando y empiezan a plantearse problemas económicos. Se ha planteado también gente que tiene que acceder a los recursos vía eh, telemático y, por su, la falta de recursos, le impide poder acceder a esos recursos o no saber cómo proceder y necesitaba una información o una derivación a dónde tenían que ir para poder solicitar esos recursos. Digamos que ha ido evolucionando la línea. Lógicamente, sigue habiendo casos de angustia eh, emocional, sobre todo porque tanto que derive de una, de una situación de una pérdida como de, de una serie de problemas económicos o de no poder empezar a pagar facturas conlleva una carga emocional importante. Entonces, digamos que el, el perfil ha ido evolucionando de ese origen, que era personas mayores solas que vivían en vivienda, ahora que ya se, se va estratificando a todo el grupo de la población, de todo el grupo de población. ¿Y en cuestión de género son más las mujeres las que llaman preocupadas que los hombres o al revés o hay equidad? Sí, hay, hay equidad porque en principio eh, las necesidades, eh, gente que vive sola, eh, hemos tenido también en estas cosas muchas veces más hombres que mujeres, Pero también es verdad que cuando hemos hecho intervención a nivel familiar, en muchas ocasiones han llamado más mujeres que y hombres, por lo cual habría una equidad entre, entre uno y otro. Hemos visto cómo la salud mental siempre ha sido la hermana pequeña de, de la, del sistema público sanitario y ahora parece que, que muchos gobiernos están cambiando. Eh, porque tenemos un problema, eh, supongo que ustedes, eh, eh, hablándome de ese perfil, aquí también habrá muchos trastornos mentales, eh, esas situaciones de problemas económicos, eh, hay ansiedad, hay sí. trastornos del sueño, ¿qué hay? ¿Qué trastornos son los más frecuentes los que hay detrás de esas aten atenciones? Eh, justamente lo ha, lo ha enumerado muy bien, ¿no? sobre todo ansiedad, de ver cuánto va a durar esto y cuándo se va a poder solucionar, cómo va a poder acceder y sobre todo temas en ocasiones frustración de no poder eh, dar una solución a la situación que se tiene. ¿no? Pero lo importante es, justamente por eso es tan importante eh, ejercitar los primeros auxilios psicológicos de cara a canalizar y acompañar esas situaciones para evitar ...que pueda salir alguna problemática posterior más grave a nivel psicológico. ¿no? Qué importante esa tarea. ¿De ahí que vaya a continuar o es que ustedes están viendo que lo peor está por llegar? Eh, vamos a ver, los primeros auxilios psicológicos, tanto la Curroja Española... ...como la Federación Internacional ya lleva 10, 15, 20 años trabajando... ...que era una necesidad más muy importante... Dentro de la unidad básica en salud que se trabaja a nivel internacional. Eh, lo que pasa es que en, en, nuestra, en nuestra situación o en nuestra sociedad, dentro del nivel de estado de bienestar que disponíamos, pues no se, no haya aflorado o nunca hayamos vivido una situación como en esta pandemia. ¿no? Entonces, es un tema que cada vez más se va a ver y se va a ir trabajando todo el tema psicosocial, porque se convierte en una idea más. No es que venga lo peor, sino es que eh, lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo en esta materia para evitar justamente que puedan salir eh, situaciones peores después. Claro, es un trabajo que también les lleva no solo a, a tener convenios con las universidades. Supongo mm. que Cruz Roja, con eh, este centro de comunicación, con esta capacidad logística que tienen de atender eh, eh, a las personas que necesitan esa ayuda psicosocial, ¿Ustedes van a firmar más convenios? ¿Tienen más proyectos para llegar a una mayor población? Eh, actualmente, eh, por eso he dicho tan importante el paso de la atención presencial a virtual, eh, durante, ya desde hace 10 años tenia, tenemos un convenio con la LNI para la intención psicosocial al, eh, en emergencias. Eh, tenemos los equipos de psicosociales, que lo que hacían es un equipo multidisciplinar, tanto psicólogo, trabajador social, socorrista de acompañamiento y un due, cuando había una emergencia se desplazaba justamente para hacer este tipo de atención. La pandemia lo que nos ha hecho es des desarrollar otro modelo, que es la atención virtual, que lo que pretendemos es que, lógicamente, con ese modelo se puede llegar a muchas más personas y en muchas más situaciones. Cuando dice que tenía ese convenio con emergencias, es el 112. Está hablando que de Curro Roja ustedes también atienden a las llamadas del 112. Exactamente. Tenemos un convenio con ellos y, y lo que actuamos es cuando ellos valoran que hay una situación de emergencia y que hay una necesidad psicosocial. En ese caso, nosotros eh, nos derivan la llamada y nosotros intervenimos. Lo que pasa es que esto ha evolucionado mucho porque al principio era una cosa muy acotada a lo que era una emergencia, un terremoto, o una inundación, y ahora poco a poco más, pues van saliendo este tipo de situaciones que tenemos de eh, que desarrollamos una intervención. Pues Javier Gandía, director del Centro de Operaciones de la Comunidad Valenciana de Cruz Roja, gracias por explicarnos este trabajo tan importante que realizan y le veremos en la rueda de prensa con la concejal del área para hablar precisamente de este servicio que va a continuar al menos eh, un año más. Sí, esperemos que muchos años más. Muchas gracias.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 Y antes de la siguiente entrevista, cuando son las 9 y 38, vamos a seguir disfrutando de más voces femeninas. Hemos eh, escuchado a Diana Patton, vocalista de jazz canadiense, cantando el Fly Me To The Moon, un auténtico clásico. Y ahora seguimos eh, con Sylvie Bartan, cantante y actriz, que deja éxitos como este. J'ai du travail, il m'a dit oh, sans moi Je m'en suis allée tout seul au cinéma Les actualités venaient de commencer Au bras de ma meilleure amie Il est arrivé Ils sont passés Tous les deux Sans me voir Puis devant moi Ils sont venus S'asseoir J'ai cru mourir Ils se sont embrassés Et juste Au milieu du dessin animé, moi j'ai pleuré. Oh, oh, oh quand le film est triste, ça me fait pleurer. Je suis rentrée bien vite à la maison Mes parents voyant mes larmes M'ont posé des questions J'ai été obligée de leur mentir Pour leur dire quand le film est triste Ça me fait pleurer oh, oh, oh quand le film est oh,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 ¿Te lanzas? Si algo te gusta, vea por ello. Lánzate ahora por el Skoda Camic, el subcompacto de Skoda. Desde solo 15.200 euros con cuatro años de mantenimiento incluidos. Skoda Camic, oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en skoda.es Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Car. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 46 minutos de la mañana y seguimos aquí en el programa La, la Glorieta. Tenemos 15,6 grados de temperatura y vamos a hablar del tejido empresarial de esta ciudad, porque Cedelco, el círculo empresarial de El Chico Marca, acaba de celebrar su asamblea general ordinaria, donde. ...han destacado la apuesta de las empresas... ...por la innovación y la sostenibilidad... ...y donde también han rendido cuentas... ...a sus socios sobre el trabajo... ...llevado a cabo durante este año de pandemia... ...pues bien, para hablar de lo que hay detrás... ...de la innovación y la sostenibilidad... ...tenemos con nosotros... ...a la secretaria general de Cedelco... ...Beatriz Serrano... ...muy buenos días Beatriz... Buenos días Rosmarie... ...¿qué significa apostar... ...por la innovación y la sostenibilidad?... Pues apostar por la innovación y la sostenibilidad significa, en primer lugar, y hablamos de innovación por los temas que, que, bueno, que están ahora muy candentes y que son necesarios para poder, digamos, dar un paso más al tejido, en el tejido industrial en el tejido empresarial. Innovar los procesos productivos, innovar en productos, innovar en, en formas y, y maneras de, de, de hacer lo que, lo que toda la vida se ha hecho, pero además intentando ser sostenibles, sostenibles con esa viabilidad en el tiempo para la durabilidad de las empresas y sostenibles también con el medio ambiente y con y con la sociedad que nos que, que, que nos rodea con nuestra ciudad. ¿Y cómo lo están haciendo las empresas de Ilche? ¿Se están innovando sus procesos artesanales? Hablamos del calzado que es quizá el, el principal motor de economía. Bueno, en el caso del calzado hay muchísima innovación, pero no desde ahora. O sea, hay muchísimas empresas y además las que conocemos como grandes empresas que ya llevan innovando desde hace mucho tiempo en sus procesos en cuanto a la maquinaria, en, en cuanto a la manera de, de realizarlos, sobre todo buscando esa productividad y sobre todo buscando que ese producto final sea mucho más competitivo en el mercado y que tenga la calidad que, que, que, que se merece el calzado que realizamos aquí. Eh, también en temas de, de, de componentes de calzado, estas empresas que se dedican a estos componentes de calzado, yo creo que casi son las que más están innovando porque van buscando también esos procesos y esas ideas para la mejora de, de esa producción en cuanto a calzado. Pero bueno, tenemos un montón de, de, de empresas que y ahora mismo con el tema de la pandemia, sobre todo lo que buscan es esa digitalización que en un momento dado, eh, cuando hace un año recordamos que tuvimos que parar, Eh, fue cuando se notó realmente si en, de verdad esa empresa había hecho su proceso de digitalización o debería de, de empezar a hacerlo. Un año después, eh, ¿cómo se encuentra ese porcentaje de digitalización del tejido? Bueno, un año después eh, no te podría hablar de porcentajes porque la digitalización es un proceso cuando tú quieres digitalizar rápidamente, que es lo que le ocurrió a muchas empresas durante el estado de pandemia, es cuando te das cuenta de que la digitalización... ...siempre es a corto plazo... ...o sea, perdón, a largo plazo... ...la digitalización, por mucho que quieras correr... ...lleva unos procesos... ...y además lleva, eh, digamos... ...establecer una hoja de ruta... ...en cuanto a lo que necesita la empresa en sí... ...entonces sí que es verdad que... ...hemos notado eh, muchas preguntas... ...de nuestros asociados... ...precisamente para esos procesos... ...empresas que se dediquen a, a por ejemplo... ...a crms a, a temas de bases de datos... ...a temas de, de tiendas online sí que es cierto que se va notando que la gente se va interesando, sobre todo por diversificar eh, ese, ese sistema de trabajo, ese sistema de venta que se llevaba hasta ahora. ¿Y qué empresas son las que están en peligro de extinción en el Chile? Bueno, no me gustaría hablar de qué empresas están en peligro de extinción, porque es ahora mismo la radiografía es un poco complicada por la época que estamos viviendo. No hay en sí un sector en peligro de extinción, pero sí que hay eh, sectores muy sensibles porque recordemos que Elche eminentemente es una ciudad de servicios, de servicios que producimos fuera. Y ahora mismo lo que hay es una pandemia a nivel global y una crisis económica a nivel global. Entonces, si nos ponemos a pensar que esos servicios que nosotros vendemos, que son eh, el calzado y sus derivados o componentes, pues en ese aspecto estamos viviendo una época verdaderamente complicada, porque mmm, de, poniéndonos desde el lado del, del comprador, del, del, del cliente, ahora mismo eh, estamos empezando a plantearlo, pero hace medio año yo creo que nadie se planteaba eh, comprar este tipo de productos, porque realmente estábamos más tiempo dentro de casa que fuera. El tema de ropa, el tema de, de, de calzado, sobre todo calzado de señora, calzado de vestir y todo el tema de complementos y bolsos ha sufrido una caída importante y poco a poco se irá recuperando porque al final el mercado va a ir regulándose. Por el camino es probable que alguna empresa no no, no pueda aguantar eh, y tenga que, que cerrar, pero la idea es intentar de verdad recuperarnos lo antes posible para que el daño lo colateral sea el mínimo. En la Asamblea Anual se habló de las amenazas que en estos momentos están sobre las empresas de Elche, el calzado con la tasa Google y eh, la agricultura con el recorte del trasvase. Uh -huh. Efectivamente, sí. ...aparte de, de, de la tasa que estás comentando... De, y, ...y lo que son los aranceles con Estados Unidos... ...de verdad es que estamos bastante preocupados... ...porque, porque son piedrecitas que se van añadiendo al camino... ...y el sector agroalimentario... ...pues la verdad es que, que con el tema del trasvase... ...esta zona está es muy sensible... ...porque necesitamos ese agua... ...para seguir produciendo históricamente... Es, ...hemos sido la huerta de Europa y casi del mundo... ...tenemos una agricultura muy buena... ...y de mucha calidad en nuestra en nuestro municipio... ...no nos olvidemos de ello... ...nosotros exportamos Granada mollar a, a, ...a casi todas las partes del mundo... ...y además el tema, el tema del dátil es muy importante... ...y todo el tema de las hortalizas, las frutas y la verdura... ...con lo cual... Eh, tendríamos que cuidar, porque ahora, más que nunca, después de un año, si te pones a mirar, eh, es uno de los sectores que no paró cuando, cuando todos estábamos en casa para proveernos precisamente a nosotros y a todo a todo el mundo prácticamente y a toda España de esos alimentos tan necesarios que se necesitaban en ese momento. ¿Qué van a hacer? ¿Va a haber estrategia común? ¿Van a intentar sumarse a cualquier manifiesto unidad...? Eh, o ¿Cómo están viendo ustedes el panorama? Eh, hemos bueno, visto que... en el, claro, en el caso de la, de la agricultura nosotros ya hemos manifestado nuestro apoyo, pero no solamente ahora, sino ya mucho antes, un poquito antes de, de declararse el estado de alarma, eh, hay que acordarse que ya la agricultura salió y se manifestó precisamente por esa falta de, de apoyo y esas ayudas. ...luego vino la pandemia y consideraron con buen criterio... ...que era mejor apartar esas reivindicaciones a un lado... ...y dedicarse a proveer a, a los ciudadanos... ...de esa alimentación tan necesaria. Pero bueno, pasado un año creo que hay que volver a retomar... ...y hay que volver a poner en valor eh, la falta que tenemos... ...de esa agua y esa garantía... ...para poder seguir trabajando en el campo. Nosotros cualquier acción donde, donde se nos llame... ...estaremos apoyando, de hecho... En su momento, nosotros eh, hicimos nuestras observaciones al esquema provisional de temas importantes, al Ministerio de Transición Ecológica, todo el tema este del ético en el trasvase, eh, poniendo en valor la importancia que tiene eh, para la economía de nuestro municipio el sector agroalimentario. Eh, ¿Qué opinión tienen eh, sobre lo que está sucediendo con los presidentes de los gobiernos afectados por el recorte del trasvase? Eh, vemos como Murcia y Andalucía hacen frente común y el presidente valenciano declina eh, la invitación de sus homólogos y además los califica de aquelarre la reunión que mantuvieron. Bueno, nosotros en, en, en... En el tema de política, eh, sí que es verdad que hay veces que, que, hay que, que hay que opinar o hay que poner en valor, pero también hay que ver un poco el, el trasfondo del por qué cada cosa. Entonces, desde la, el desconocimiento del por qué el presidente ha tomado, de la Generalitat, ha tomado esa decisión, sí que es cierto que, que tanto él como, como la consellera han mostrado siempre su apoyo. No sé si a lo mejor la estrategia que ellos tienen marcado es mejor o no. ...pero creo que deberíamos de, de ir observando en el tiempo... ...qué es lo que va sucediendo. ¿Y qué opinión tiene sobre esa cumbre zapatera... ...que convocó el alcalde de la ciudad, eh, Carlos González... ...para defender eh, el sector del calzado y sus componentes? Pues es lo, lo mínimo que se puede hacer... ...o lo que tiene que hacerse en ese momento... En, ...el alcalde de se, yo creo que es muy consciente... ...de las familias que viven y comen de, de este sector... Con lo cual tiene que estar siempre del lado de los empresarios, del lado de los trabajadores, del lado de un sector tan importante como es el calzado para Elche. ¿Se está avanzando eh, en la reconstrucción aquí en Elche con todos los agentes implicados? ¿Ustedes eh, también? la te refieres a la mesa de diálogo social, claro, ¿no? Claro. Sí. Bien, pues sí, se está avanzando, se está avanzando. Eh, yo creo que, que en breve podemos tener y se está avanzando paralelamente. No porque la mesa de, de, de diálogo social eh, no haya sacado ese informe, no se ha trabajado paralelamente y no se ha puesto a, en manos de digamos de los ciudadanos esas ayudas. De hecho, sabéis que han ido, han seguido funcionando. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que sentar en tres patas que es la Administración, los sindicatos y la, y la empresa, y para llegar a acuerdos hay que, hay que contar con cada uno y con las opiniones de todos. Entonces, hay veces que los tiempos no son los que nos gustaría, pero sí que hay voluntad. Eh, yo llevo ya también últimamente, llevo como dos tres meses de trabajo profundo con el concejal de, de promoción económica, precisamente para, para tratar de desbloquearlo lo antes posible, este, este borrador, y que se haga realidad en, en breve. ¿Qué incluyen en ese borrador? Eh, ¿qué, ¿Qué necesitan? ¿Qué hay sobre la mesa en estos momentos para, para poder afrontar con éxito la crisis? Bien, sobre la mesa pues hay un montón de propuestas. Sí que es cierto que nosotros ya en su momento enviamos un informe sobre propuestas para, para digamos la reconversión o, mejor dicho, para que Para, que, para la reactivación de, de la economía en nuestra en nuestro municipio. Nosotros hicimos una serie de propuestas, creo que, bueno, no sé, te podría decir que eran como unas 50 propuestas, pero porque salían del seno de nuestros asociados a través de nuestras mesas de trabajo. Eran propuestas que nosotros lanzamos eh, a los asociados, donde les pedimos que, que no fuera solamente eh, pedir... Eh, ayudas porque las ayudas las van a dar igualmente en función también de la caja que tengan, pero también les pedíamos que, fuera, que fuéramos un poco más, más creativos, que había propuestas que a lo mejor no tenía coste, simplemente era la molestia de ponerte a pensar y de poder realizarlo. Entonces ahí lo que teníamos fueron propuestas muy interesantes, como por ejemplo las que iban con el tema de los fondos europeos, que esto no mermaba las arcas municipales y que son ayudas que todos los años la Unión Europea concede para esa igualdad entre norte y sur de Europa. Otros años la, en, en, nuestro, en nuestra comunidad esas ayudas han tenido que devolverse prácticamente, te podría decir que el 70% de lo concedido y nos habíamos marcado como propuesta pues, que nos hiciera esa devolución, que realmente se invirtiera en las empresas para poder, para poder estar eh, punteros, para poder innovar y para poder mejorar lo que todo es el tema de, de, de la reconstrucción económica que tanto necesitamos ¿Y qué entre proyecto, ellas. ¿Y qué proyectos han salido de, de ese esfuerzo de imaginar bueno, de ese, para esos fondos europeos? Sí, de, esa, de, ese, de ese proyecto de imaginar para los fondos europeos, nosotros desarrollamos a través del Ibase con el apoyo del Ibase desarrollamos un, un, un programa con una consultoría para los asociados que lo quisieran donde les íbamos acompañando en ese proceso. Es decir, nosotros visitábamos a, a, los, a la empresa, eh, veíamos qué que era lo que, a lo que se desarrollaban, qué más cosas podían hacer, qué necesidades tenían y si tenían algo o alguna parte que fuera innovadora y saber en qué punto estaban. Si estaban en un punto muy de semilla o si tenían algo de, ya desarrollado. Y en función del de punto en el que estaban, eh, se les hacía ese acompañamiento para que, fueran primero bajar a tierra ese proyecto si estaba muy semilla, saber si era viable y después acompañarles para que, para que se lo pudieran ir desarrollando y en su momento, si necesitan algún tipo de financiación, orientar para que supieran dónde. O incluso, si el proyecto era eh, de gran envergadura, eh, poder contar con otras empresas asociadas que hicieran otro tipo de proceso con el cual eh, hacer clústeres, digamos, que eh, lo que yo llamo un poco de economía circular. Cada uno va haciendo una parte del proyecto y al final se desarrolla un tema innovador del que se pueden servir muchísimas más empresas. ¿Y qué proyectos han salido de ese esfuerzo? Pues de ese esfuerzo salieron, nosotros presentamos a través de set y directamente a la Consellería de Innovación, eh, presentamos tres proyectos eh, para Next Generation y dos de ellos al final ha, han acabado fusionado en uno mismo. Esto ha salido... Y esto se lo va a llevar, eh, digamos, la consellera nos, nos, nos prometió, o, o así lo tiene en su agenda, como dos de los proyectos estrella que se va a presentar desde la Generalitat Valenciana. Todavía no se han repartido esos fondos, todavía no sabemos en qué quedará esa cosa, pero de momento eh, digamos que, que eso está ahí y, y, y lo vamos, a, lo vamos a, a seguir luchando, porque además las empresas están muy concienciadas y de una manera o de otra eh, llegarán a término. Y estos proyectos, si salen, eh, por de momento ya, ya están en Valencia con el apoyo del Gobierno valenciano, sí. si salen, ¿estamos hablando de generar mucho empleo en el Che? Sí, porque además una de las cosas que tenía muy pendiente la consejera y por lo cual eh, vio con muy buenos ojos estos dos proyectos era por el tema de contratación de, de, de cantidad de personas que se necesitarían eh, para desarrollarlo y por la, el carácter innovador que tenía. Y estamos hablando que se pueden movilizar unos 360 millones de euros entre público y privado, porque no nos olvidemos que hay un, eh, hay diferentes fondos europeos y hay uno de ellos donde donde solamente se pone una parte pública y luego eh, son las empresas quien ponen la otra parte. ¿Y qué tipo de empleo es para tecnólogos...? Eh... Pues yo creo que habrá para todo tipo, evidentemente estamos hablando uno de ellos por ejemplo es tema de biomasa, el tema de reciclaje de, de lo que son los residuos que deja el calzado, entonces ahora mismo eh, no te puedo entrar a valorar todo el tipo de trabajo que habrá, pero sí que es verdad que se ha contado con, con, con incentivar sobre todo el tema de contratación. ¿Y hay suelo industrial para albergar nuevos proyectos? Y ahí solo ver bueno, eh, ahí está la ampliación del parque empresarial, eh, con la parte del campus tecnológico, que evidentemente solo va a ser para empresas de ese corte. Eh, se ha contemplado o pues, se está empezando a trabajar con ese nuevo parque empresarial o polígono industrial, eh, el portadel. Y de momento, eh, conforme está, la verdad es que conforme está el mercado y conforme está la situación, eh, Ahora mismo creo que no hay demasiada eh, digamos, que solicitud de suelo, pero sí que es verdad que tenemos que prepararnos porque en un momento dado vamos a necesitar ese suelo que ya venimos diciendo que era muy importante que nos fuéramos preparando para ello. De ahí lo de solicitar que se pudiera ir trabajando ya en el portadelta. En esa asamblea, y vamos a hablar de las infraestructuras estratégicas, ustedes presentaron alegaciones a ese plan que el alcalde Carlos González eh, pues dio a conocer a toda la sociedad ilicitana hace casi un año. Sí. Eh, ¿Las infraestructuras siguen siendo eh, las que ustedes están reclamando eh, las mismas? Sí, sí, sí, siguen siendo las mismas. No, De momento, lo único que sí que es verdad es que en un momento dado nos planteamos, y así lo dijimos o así lo manifestamos, La, ...la conveniencia o necesidad de que, de que a lo mejor se planteara... ...que él se tuviera un tranvía... ...y más ahora con, con, con la llegada del AVE... ...para poder conectar, digamos que la ciudad de punta a punta... ...y llevarla hasta el aeropuerto... ...si Alicante tiene tranvía y tiene proyectado llevarla hasta el aeropuerto... Eh, ¿por qué no continuamos nosotros... ...y así podríamos unir, digamos, prácticamente eh, norte... Y no, no, ...o sea, podríamos unir cerca del sur hasta Crevillente... Eh, ...por el sur de la provincia y unir todo el norte... ...que ya prácticamente está hecho... ...para nosotros sería una muy buena infraestructura... ...porque además es sostenible... ...porque además eh, colabora con el medio ambiente... ...y en ello estamos, porque sí que nos gustaría... ...y luego también todo el tema de cercanías... ...que sabemos que ahora mismo es muy deficitario... ...y que se necesita meter mano, pero cuanto antes mejor... ...así como las conexiones que no tenemos con, con el parque empresarial... ...en cuanto a carreteras, en cuanto a la autovía... Ay. Que también son muy necesarias y en ello estamos. ¿Consideran que llegará antes un tranvía para mejorar las conexiones, sobre todo, no con Crevien, sino con la Vega Baja, sino con Alicante, antes que la modernización de, la, de las líneas de cercanías? Mm, no me puedo aventurar a hacer esto, es como una quiniela. Mm, lamentablemente, o bueno, o por, por mi opinión, no por nada creo que primero será porque ya, ya hay infraestructura esa primero será la mejora de, de, de cercanías indudablemente y a mí me gustaría que eso se pudiera trabajar en paralelo y poder trazar digamos una estrategia eh, en este sentido pero creo que primero será creo que primero será la mejora de cercanías que es lo que hay y si lo mejoramos pues muchísimo mejor Pues Beatriz Serrano, me da la impresión que tengo que poner el punto final ya a esta entrevista porque la están reclamando, ha tenido varias llamadas telefónicas. ¡Ay, lo fin. siento! No, no pasa nada. No. Así que tenemos que poner, pero nos quedan muchas más cuestiones porque ustedes también alegaron sí. a la revisión del plan general, pero no puedo alargarla sí. más. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche. Decimos que hemos comenzado esta entrevista con la secretaria de Cedelco, el círculo empresarial de Elche y Comarca, Beatriz Serrano, para hablar de esa asamblea anual que celebraron hace unos pocos días y en la que destacaron la apuesta que tiene que hacer esta, la empresa de Elche por la innovación y la sostenibilidad para poder sobreponerse a esta crisis a la que nos deja la pandemia. Beatriz Serrano, muchísimas gracias por el trabajo que han realizado y que seguirán realizando para reconstruir eh, y revitalizar la economía local. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Tele-Elche. Mucho más que la televisión de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 8 minutos de la mañana y nosotros seguimos disfrutando de la música, de esos ritmos africanos de los niños ugandeses, los pequeños huérfanos y huérfanas que han enamorado al mundo con sus vídeos. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Esto es un anuncio subliminal. Cómprate el nuevo Citroën C4 Gasolina. Recuerda, gasolina. No, no, no, mejor cómprate el C4 Diesel. O espera, para ti mejor el Citroën C4 100% eléctrico. Es una pasada. Ni nuestro subconsciente lo tiene claro. Ahora térmico y eléctrico con la misma cuota. Pásate por tu concesionario y llévatelo con Pack Made in Spain. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.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 De Alicante 205. La Glorieta con Rosmary Alonso. Son las 10 y 13 minutos de la mañana y antes de la ronda de noticias vamos a hablar de un estreno musical. Hace unos días que la cantante Ruth Lorenzo ha unido su voz al cantante Raiden para lanzar el mismo puñal. por dejarlo pasar. Yo que nunca te vendí que fuera a hogar. Lo siento entusiasmo... No, puedo, no, quiero. Armę de doble filo. Que nos tienen unidos. Oh. Si vamos a caer rendidos. Dime, que esto no es el fin. Cómo acabará? Dime, quién falló. Vej, quién fue el error. que bueno que viniste, no mandaste al traste Si todo lo que hiciste lo hiciste por mí De qué parte oculta de tu mentira fue la que reconocí Si te piensas que hacerme bien es hacerme feliz Te dedicaré cada cicatriz hasta que escriba Coletas grandes que en ese tren no me perdí Solo no me quise subir No hay vuelta de hoja ni de ojalás A veces pasas por mi mente como ráfagas Flashbacks, en tu oscuridad haciendo luces tenaz, luciérnagas, solo pido que te den tu merecido, cansado de dar y alas al árido, son así agradecidos por demostrar que no se llama amor a lo que en realidad es falta de quien. Culpa mis miedos y quiero y no puedo, No quiero. más de doble filo que nos tienen unidos, en si vamos a caer rendidos dime que esto no es el fin con... Dime, quién falló, de quién fue el error, tym, si por ti.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 material escano. Recuerda, este sábado a la una y media, el Chelevante en Marcador. Pues con ese partido de fútbol del que hablaremos en unos minutos, en esta ronda de noticias, comenzamos el repaso a la actualidad local y lo hacemos con nuestra compañera Marga García, quien se encuentra Aquí con nosotros Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Hoy también la agenda es larga eh, y los asuntos eh, en los que andamos detrás de ellos también son importantes. El primero en Valencia, Chimopuch, tendrá que decidir. Sí, el próximo lunes te termina ese periodo de dos semanas con esas nuevas medidas que había implantado. El, el consejo de la Generalitat Valenciana, y estamos esperando que entre hoy y mañana bueno pues se adopten esas nuevas medidas. Eh, se dice bueno de esa flexibilización en la hostelería para que puedan abrir, no sé si hasta las 8 o hasta las 10. La petición de la hostelería era abrir hasta las 10, aunque la intención de la Generalitat era hasta las 8. Pero bueno, pendientes de esa flexibilización de las medidas anti-COVID. Sí, muy pendientes porque ya lo dijo ayer ante algún que otro medio de comunicación el presidente del Consejo, de que va a haber relajación en esa desescalada, pero siempre, siempre desde la prudencia. Sí, Estamos porque bien. aunque la tasa de incidencia es eh, buena, sobre todo en comparación con el resto de comunidades autónomas, bueno, pues eh, él insiste en que no hay que relajarse y esa flexibilización va a ser poco a poco. Y hemos tenido hoy además un anuncio importante de la Consejería de Sanidad y es que se va a recuperar, prevén, eh, recuperar eh, para el mes de mayo un 80% ya de la presencialidad en los centros de salud. Vamos a ver si conseguimos esa normalidad en nuestro sistema de salud eh, público. Sí, y al mismo tiempo también a la espera de que se vuelva a abrir esos Centros de vacunación masiva, tanto en la ciudad de La Luz, en Alicante, como en IFA. Después, después de esos dos días, donde aquí alrededor de 7.000 personas pasaron por la institución federal alicantina para vacunarse, bueno, pues se ha cerrado temporalmente ante la falta de dosis. Así que esperando que en los próximos días, bueno, pues se vuelva a abrir para que se retome esa, esa, ese suministro de vacunas. Pues el lunes tendremos, el, eh, eh, suponemos que tendremos eh, abiertas de nuevo las instalaciones de IFA para seguir vacunando a los de 60 y 70 años con más vacunas que ya han llegado, como la Janssen, que se ha previsto el ministerio para los de 70 años uh -huh. y con la de AstraZeneca para los de 60, aparte de la de Pfizer. Eso, evidentemente, va a impulsar ese proceso de vacunación que es importantísimo para frenar la cuarta ola que ya está disparando los contagios en alguna que otra comunidad de este país. Eso es lo, lo que más tememos, eh, esa cuarta ola. Sí, y al margen eh, del COVID, también un asunto de interés es que el alcalde, bueno, pues ha asistido hace un rato en Alicante a la concentración en protesta por los recortes del trasvase convocada por el Sindicato Central de Regantes, el Círculo del Agua y Asaja ha tenido lugar en la Plaza de la Montañeta en Alicante. Ante la delegación del Gobierno no será la, la última concentración, sino que va a ser la primera de otras muchas concentraciones sí. que veremos a lo largo de los días, de las semanas, llevarse a cabo en distintos puntos de la Comunidad Valenciana para decir a nuestros representantes políticos que deben defender el territorio. Sí, buscarte esos apoyos para, bueno, para convencer al gobierno de Pedro Sánchez de lo lesivo que puede ser, bueno, pues llevar a cabo este recorte del trasvase. No solo este, sino también el incremento de los caudales ecológicos. Bien, pues Marga, son dos asuntos que estamos pendientes. El alcalde ha asistido a esa concentración de protestas, supongo que habrá declaraciones. Pero, ¿quién se queda aquí en Elche? ¿Qué otras ruedas de prensa tenemos que, que nos han hecho tan abultada la agenda de previsiones? Sí, bueno, pues el edil de comercio Feliz Sánchez, Feliz Sánchez ha informado de una campaña de dinamización Eh, ...comercial... ...también la Edil de Educación José Mar eh, María José Martínez... ...asiste a la inauguración de la jornada... ...Sorpréndete con la Ciencia... ...una iniciativa que comentábamos ah, esta sí. semana... ...impulsada por el microbiólogo ilicitano... ...Francis Mojica, ...para acercar la ciencia y la investigación... Alrededor de mil alumnos de ocho institutos de la ciudad. Una jornada al, la que agradecemos mucho a, a este investigador ilicitano, Francis Mojica, hijo predilecto de, la, de, ciudad? Che, de uh -huh. la ciudad, nombrado así por el equipo de gobierno y además uh -huh. candidato ya en varias ocasiones al, Nobel. al premio Nobel uh -huh. por haber revolucionado el, el mundo de la biología molecular con esa técnica CRISPR. Uh -huh. que es, eh, vamos, el manual de instrucciones del ser humano. Es sí. lo que ha ofrecido a la comunidad científica internacional el investigador ilicitano y Francis Mojica. Y además, eh, bueno, tenemos más previsiones. La Edil de Sanidad presenta el servicio de atención psicológica y telefónica hacia la, hacia la ciudadanía, consecuencia del COVID. También habrá rueda de prensa del Edil no adscrito, Eduardo García Antibérez, de, ca de cara a ese pleno ordinario del próximo lunes. También se presenta el programa de ocio educativo para jóvenes y además el bibliobús llega a la plaza de Abáis como acto previo a la celebración del Día del Libro, donde Pero el si alcalde repartirá... Si es mañana, el Día del Libro. Repartirá <risa> libros entre los elitanos para animar a la, a la lectura. Uf, Así que una mañana muy cargadita. Con actos incluso previos a, al que Ay, se va a celebrar sí. mañana viernes el Día del Libro con el Book Crossing. O sea que hoy el alcalde y la concejal de Cultura estarán repartiendo libros. Eso es. En, en la Plaza de Baix. Uh -huh. No se esperan al Book Crossing. No, no, ya quieren animar ya antes de que sea ese Día del Libro. Bueno, pues se lo permitimos, todo sea por el bien de la cultura y del fomento de la lectura. Qué buena falta nos hace a todos. Marga. Eh, ¿Leerás un libro este fin de semana? ¿Tendrás tiempo? Hombre, yo espero no, a, no esperarme al fin de semana. <risa> Hoy ya es buen momento. No, hace, no hay que esperar al día del no. libro para disfrutar de una buena lectura. Pues tendré que repasar qué libros tengo en la mesita de mesa <risa> eh, eh, de noche, en la mesita de noche, sin, sin todavía eh, comenzar a leer. Tendré que repasarlos. Pues, Marga, muchísimas gracias. Eh, volvemos a verte y a escucharte a la una. Volvemos aquí a la una, bueno, pues con todo lo que de este jueves tan intenso informativamente hablando, pero por supuesto en nuestra página web, en teles.es, en nuestras redes sociales, con toda la información de lo que vaya ocurriendo y por supuesto en el Telenite esta noche todas las imágenes. Lo más importante, eh, saber cómo vamos a seguir desescalando el próximo lunes. Vamos a ver qué medidas se relajan. Gracias. Hasta luego, Ross Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias, como hemos dicho al principio, con la información deportiva, con sabiendo el resultado del encuentro que era tan importante ayer para el Elche, contra el Valladolid, no pudo ser, no hubo victoria, pero tampoco hubo derrota. Se escaparon dos puntos. Nos lo cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días. Mazazo tremendo el que se llevó ayer el Elche Club de Fútbol con el empate a uno frente al Valladolid a falta de cinco minutos para el final. El conjunto ilicitano tenía el partido controlado e incluso dispuso de la ocasión para sentenciar en el 84 con un mano a mano de Rigoni que falló solo ante el portero. El argentino fue el que luego peinó la jugada siguiente que acabó con el cabezazo de Olaza para empatar el encuentro y dejar al Elche Club de Fútbol otra vez en penúltima posición. Y todo empezó con un Elche, con de nuevo cambios, con la vuelta de Fidel, Gonzalo Verdú, la sorpresa de Josema y en la banda Tete Morente, un Elche reconocible donde el técnico volvió a confiar en Paulo Gachaniga, un Elche que en la primera parte volvió a demostrar que es ese equipo competitivo que tiene alma y espíritu, gran gol el de Fidel en el minuto 21 para poner el 1-0 en el marcador tras un gran pase de Pere Milla que ya había dispuesto Pusto ya había dispuesto de una gran oportunidad en los primeros minutos. Luego pudo llegar el 2-0 con un balón al palo de Fidel en un saque de esquina olímpico. Así terminó el primer tiempo. En el segundo el Elche se dedicó más a conservar, pero controló perfectamente el partido hasta que llegó la jugada clave del partido. Rigoni, que quedó retratado y que desde luego está siendo el fichaje más discreto y mediocre de esta temporada falló un mano a mano cuando tenía la opción de Josan para empujar a puerta vacía. En la siguiente, en un córner mal concedido por el equipo ilicitano y peor defendido, Rigoni la peinó para que Olaza la metiese hacia atrás. Un empate que sabe a derrota por los dos puntos que volaron y que ojalá no sean necesarios para conseguir la permanencia. Además el partido dejó daños colaterales con las bajas del propio Rigoni y sobre todo de Gonzalo Verdú y Peremilla para el próximo partido frente al Levante por sanción. Así están las cosas con un Elche que llegó a estar decimosexto con dos puntos de ventaja sobre el descenso y que vuelve a estar en penúltima posición de momento a un punto de la salvación y ya con las miras puestas en el partido de este próximo sábado frente al Levante. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y cerramos ya esta ronda de noticias con la información de nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. El Tiempo En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día. La vaguada de aire frío en altura reforzará la inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada ya hemos tenido paso de abundante nubosidad. De nuevo, temperaturas nocturnas muy homogéneas en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, una mínima que ha rondado los 14 grados. En buena parte de las pedanías ilicitanas, las temperaturas no han bajado de los 14 grados, salvo en la Marina, 15 grados, o en Santa Pola, una mínima que ha rondado los 16 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, se podría escapar ya alguna gota, situación de viento en calma por la tarde, se activará el viento flojo de componente este, abundante nubosidad, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos y no descartamos precipitaciones puntualmente moderadas. Precipitaciones persistentes a lo largo de buena parte de la tarde. Las temperaturas a la baja máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 18-19 grados. Aquí en la ciudad rozaremos los 18 grados. Mañana viernes, con el avance de una dorsal anticiclónica, apertura de claros, viento flojo de componente marítima, temperaturas que tienden a recuperarse, máximas que van a rondar los 19 grados. Y para el fin de semana, al oeste de la península, tendremos la profunda borrasca Lola anexada a un embolsamiento de aire frío en altura dana o gota fría. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma para el sábado abundante nubosidad como mucho por la tarde se podría escapar alguna gota, el domingo apertura de grandes claros las temperaturas para el domingo se recuperan con el avance de la masa de aire relativamente más cálido valores en torno a los 22 grados, el protagonista del fin de semana será el viento de levante rachas que podrían alcanzar los 40-50 km por hora y lunes por la tarde posibilidad de algún chaparrón muy localizado las temperaturas van a Rondar los 21 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Tele Radio Marca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 Me la cocina. Pues ya están aquí. Ya están aquí. Nuestras manos amigas, manos Manoli ver mano. muy buenos días, Manoli. Buenos días, ¿qué tal? Y Nieves Gil, muy buenos días, Nieves. En buenos días A Nieves oh, no la oímos no. muy bien. Buenos días, Nieves. Buenos días. Ahora sí, ah, alto y claro. <risa> <risa> <risa> bueno, qué bien nos gusta, cómo nos gusta los jueves cuando nos habla de tantas cosas interesantes sobre la alimentación y la nutrición, Nieves. Y es que, además, ross el próximo lunes es el Día del Niño. Yo uh -huh. creo que los niños son muy importantes en la alimentación, son... ...son nuestro futuro y desde luego también... ...de su futuro depende... Eh, ...cómo se alimenten, cómo se cuiden... ...porque así va a repercutir en su salud... ...cada día está más claro... ...que la buena alimentación... ...es lo que nos previene de enfermedades... ...y desde luego de cuidar muy bien nuestra salud... ...y los niños, como decíamos... ...tienen que estar muy bien alimentados especialmente... ...porque están en una fase de crecimiento... ...antes me estaba comentando Nieve Ross... ...algo que me ha puesto los pelos de punta... ...el tema de la obesidad infantil... ...ya lo hemos comentado muchas veces... ...que vamos desgraciadamente... A la cabeza, a nivel mundial, estamos en el segundo puesto, si no me equivoco. Y hay casos, que has conocido esta semana, sí. Nieves, sí. de un niño que pesa 90 kilos y ¿cuántos años tiene? Diez años. Diez años. Y luego, en, eh, en, al, en contrario, la, ¿sí? al contrario, una niña que pesa 26 kilos. Dieciséis años con unos 60. Fíjate tú, o sea, ¿qué está pasando? no Esto es un descontrol. Eh, y lo dramático es que ya cada vez se va, se va viendo más, ¿no? Entonces, desde luego, algo no estamos haciendo bien y algo no está funcionando como es debido. También sabes que planteamos el tema de las alergias, uh -huh. porque ahora estamos en plena época de ellas, ¿no? Y entonces, claro, eh, fíjate, los niños, lo primero que este niño... Eh, ...lo primero que tiene que entender es que él no tiene culpa de nada... ...porque claro, todo esto no solamente tiene unas consecuencias físicas... ...un niño que no puede jugar en el patio, en el colegio, como es debido... ...que claro, su distracción cada vez más es pues estar sentado delante de una pantalla... ...el bullying, a, a lo que eso te lleva efectivamente, también... ...efectivamente, efectivamente, entonces ya esta persona con 10 años... ...le estamos sometiendo a una presión y a un estrés eh, psicológico eh, muy fuerte que habrá que tratar y luego el caso de la niña igual, una niña adolescente con 16 años que no se ve bien de ninguna forma. Todo esto la verdad es que es muy complejo y yo siempre digo que si cambiamos la alimentación, si tenemos una buena alimentación vamos a cambiar el mundo porque al final es tan importante, es una función vital que hacemos todos los días, desempeñamos todos los días, nos alimentamos entonces, eh, desde luego hay muchas cosas que se mueven alrededor de esta alimentación y que no son casos aislados, o sea mm. que, que, que pasa, que está ahí ¿no? Y es responsabilidad de los padres, de los adultos claro. eh, cuidar de que esas cosas no pasan en estos hijos En el caso de la anorexia ya hay, hay que llevar mucho sí. cuidado porque es un trastorno mental pero en el caso de la obesidad está claro que o es también una enfermedad eh, endocrina o, claro. o es una mala alimentación y en cualquier caso hay que tomar medidas Se ha llegado a esa Eh, enfermedad endocrina a consecuencia de malos hábitos y esos malos hábitos cuando pones a, eh, a examinar pues qué rutinas de alimentación tiene esta persona pues resulta que sí no, no, si come de todo come ensalada, come fruta vamos, las ensaladas todas empaquetadas todos sabemos lo que es una ensalada empaquetada, lleva una, aparte lleva unos sobrecitos con unas salsas, mm -hmm. que eso es bueno, grasa pura y además que no aporta nada, Llega ningún pan tipo tostado, de llevan de todo. Efectivamente, entonces no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Yo, fíjate, a veces estoy viendo en televisión anuncios de, de marcas y digo, es que comento a mi familia, es que eso debería de estar prohibido. Sabemos que, que legal, es legal y, y no es así, pero es que, sí, porque es muy dañino. Y muy engañoso. Daño. Efectivamente, porque bajo un sello de eh, natural, sin conservantes, sin añadidos, eso no es cierto. Eh, vamos a ver, ¿pueden no llevar conservantes químicos? Claro que sí, pero pero, es, pero un que... exceso de sal o un exceso de azúcar, que son conservantes naturales, os aseguro que lo llevan. ¿Por qué? Porque tú no puedes mantener una ensalada un plato 15 días, tal cual. O sea, Sanitariamente se lo exigen. Entonces, claro, eso tenemos que entenderlo cuando optamos por ese tipo de comodidad, entre comillas, ¿no? Entonces estamos jugándonos la salud y sobre todo la salud de los más pequeños. En los colegios, antes, cuando éramos pequeños, todos comíamos lo mismo, era un menú ¿Sí? para todos los niños, pero ahora en todos los comedores escolares sí. hay cuatro o cinco niños, por lo menos por turno, que necesitan un menú especial porque son, son alérgicos o Exacto. intolerantes a algo. Exacto, efectivamente, es una de las cosas que se ha ido desarrollando en los últimos años, Y ha creado una especialidad que es la alergología, el estudio de estas intolerancias alimentarias que cada vez van siendo más frecuentes y a qué se deben. ¿no? Una de las principales causas que ya se sabe es por el tratamiento de los cultivos intensivos. O sea, esas, esos expositores que vemos con todos los tomates iguales, tan bonitos, tan brillantes, toda la fruta. Eso es eh, algo que se ha producido así ya desde la tierra, desde la mata, y están tratados eh, desde la semilla con eh, productos para que sean así atractivos. ¿Qué pasa? Que luego dices es que esto tiene poco sabor. No saben a nada. Claro, no saben a nada. Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a añadirle. Empezar a añadirle sal, empezar a añadirle glutamato. Aceites. Claro, para que todo esto tenga sabor. Entonces, nos tenemos que plantar. Yo siempre digo que esto es una responsabilidad de la sociedad. ¿Por qué vas a las grandes superficies y ves los lineales llenos de paquetes envasados? Yo digo, es que me niego rotundamente. O sea, cuatro lonchas de jamón con una carga de plástico impresionante. Eso no, es, eso no es así y se ha hecho por sí ¿por, qué? por la comodidad de que llegas y lo coges. Eso es algo disfrazado, eso no es algo natural. Entonces debemos de exigir como consumidores que eso no sea así, que pongan un lineal con 10 personas trabajando y cortándonos el companaje. ¿Qué pasa? Que eso eh, reduce los beneficios. Claro. Entonces esto, todo esto para que veáis, fíjate de, de, de qué punto partimos cuáles son las consecuencias, pero si vamos tirando en esa cadena hacia atrás, vemos la responsabilidad que tenemos los consumidores de exigir también. Tenemos mucha responsabilidad, claro. porque por, por no perder cinco minutos, yo sigo comprando mi, mi charcutería claro. del, del charcutero, Exacto. que me la corta en el momento, e la carne que Exacto. me la corta en el momento, y la verdura me gustaría ir a los mercados, a los mercadillos, Ahí porque es donde, es donde mejor ¿Dónde está la está? fruta. Porque es la de aquí, la, la, las que la más verdulerías, cercana. Que también tenemos muchas. efectivamente, seguro que cuando vas de camino al trabajo, o cuando vuelves del trabajo, te encuentras esa tienda de cercanía, esa verdulería, esa carnicería, seguro que la encuentras de camino, y no te va a llevar más tiempo, eso es algo que nos han vendido y que nos han disfrazado, pero no es real y la calidad de lo que vas a comer eh, va a cambiar mucho no tu es estilo de vida, uh -huh. fijaos con el tema del aceite de palma, yo siempre lo veo es muy significativo, porque claro eh, luego cuando Cuando se alzó la voz, viendo lo perjudicial que eran ese tipo de aceite, sobre todo el de palma, bueno, pues ya las grandes marcas sin aceite sin de palma, aceite. cuando estaban años eh, añadiéndolo. ¿Qué pasa? Pues que los consumidores nos hemos negado. Hemos dicho, no, no, no, no, no. O sea, yo no voy a tomar esto. Por lo tanto, sí o sí han tenido que elaborar fórmulas mucho más saludables, con lo cual eh, debemos de plantarnos ante estas cosas, pero claro, para ello tenemos te que tener conciencia. Exacto. Volviendo al tema de las alergias infantiles, eh, sí. me imagino que la alergia al gluten es una de las más conocidas, sí. pero hay muchas más, ¿verdad? Exacto, hay muchas más y además hay alergias eh, muy poco usuales, por eso son difíciles de detectar. A lo mejor eh, hay gastritis algún niño, porque resulta que no les... vamos a ver. el ajo no es ningún alérgeno. Es un producto natural, lo que pasa es que es eh, potente, es un desintoxicante y además eh, es un antiinflamatorio uh -huh. muy rico. Pero ¿qué pasa? Pues que vamos generando intolerancias y a lo mejor una persona dice bueno pues es que cada vez que tomo algo que contiene ajo noto que no me sienta bien. Hay que estar muy atentos. Porque luego vas y a lo mejor te haces las pruebas y resulta que sí. Al que, ajo. Al ajo y a la patata. Ahora, Yo tengo una bien. clienta que es alérgica a la patata. Fíjate qué cosa tan extraña, ¿no? Sin embargo, pasa y esa persona pues tiene que tener mucho cuidado. Su cuerpo ha desarrollado intolerancia hacia ese alimento. Cosa muy rara. ¿Por qué está pasando ahora esto? Pues como os digo, cultivos sobreexplotados, tratados con pesticidas... Eh, con abonos que no son orgánicos. ¿Para qué? Pues para producir mucho más, para incrementar el, la producción, las tierras se empobrecen. O sea, es toda una cadena hacia atrás y tenemos que empezar a plantarnos en esas cosas. Vamos a empezar a, a valorar y adquirir los productos de proximidad. Entonces, si no podemos elaborar la comida, vamos... ...que es algo eh, totalmente normal... ...porque vamos a ver... yo siempre digo... ...yo, yo nunca me he hecho un vestido... ...o me he hecho una falda... ...he tenido que ir a comprarla... ...porque yo no sé coser... ...si yo no sé cocinar... ...que es algo totalmente normal... ...no tiene nada del otro mundo... Eh, pues voy y compro la comida hecha uh -huh. entonces ve a sitios a establecimientos donde te están elaborados, te garantizan que están elaborados con productos de, de proximidad, que se vigila la procedencia de ese alimento y aparte en los establecimientos claro. de tenéis que llevar un control con los alérgenos efectivamente, que os, tenéis, os habéis preparado y habéis Exacto. hecho cursos para estar a la altura Exacto. y que nadie tenga ningún problema con las comidas que vosotros Exacto. servís fíjate que hace poco comentaba yo con una amiga que este año que hemos tenido de pandemia esto en, en, en un tiempo en los próximos años vamos a ver las consecuencias porque muchas personas que comían habitualmente en su bar en restaurante comían de menú comida elaborada eh, fresca pues han dejado de hacerlo y han empezado a recurrir a la comida de supermercado Y esto al final tendrá consecuencias. Primero consecuencias económicas y después alterando todo ese ciclo y eh, el tema de la salud. O sea, nos estamos jugando mucho. Entonces, eh, ¿yo que recomiendo? Mirad, yo lo más cercano que conozco y lo mejor es el fogón. Mejor, y yo también. Y yo ¿Qué, también. Queréis, ¿Qué queréis que os diga? ¿Por qué? Porque a mí esto siempre me ha preocupado. Yo soy una persona… Lleváis 25 años Exacto. cuidándonos. Una persona como vosotras que nos hemos criado comiéndonos el bocata en el almuerzo, uh -huh. que nos han puesto el plato de caliente en la mesa, hemos comido legumbres, uh -huh. hemos comido... Entendéis, entonces esa ha sido siempre la línea de trabajo en el fogón uh -huh. y nuestra filosofía a la hora de hacer la comida. Eh, proporción... Eh, Proporciones adecuadas, combinaciones sanas y. Una dietista cocina. cuidando Eso. los menús que efectivamente, elaboráis. Efectivamente, para asegurarnos de que eh, lo que estamos haciendo es lo adecuado y, como tú has dicho, Manoli, y así es: pues personal formado formado porque hay que estar al tanto de las alergias, hay que tienen que estar eh, a la vista para que la persona lo pueda consultar, pero que las personas una persona que te atiende, pues también te pueda puede informar en cualquier momento, ¿no? De, de si eso es lo puedes tomar, si no, o sea, es, todo esto es muy importante, Entonces, El ser profesionales y dentro de nuestra filosofía estar siempre preocupados por el bienestar de, de nuestros clientes, pues es algo que para nosotros es, eh, digamos, la primera línea de, de trabajo. ¿no? Y la evolución después de 25 años como esa tienda online, sí. que recuérdanos cómo funciona. Efectivamente, pues mira, la tienda online es una de las mejores soluciones si quieres programarte y no darle vueltas a la comida. Tú ahí tienes eh, todos los días la tienda online, se abre a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya tenemos eh, previsto lo que vamos a poder ofrecer al día siguiente. siguiente. Entonces, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 del mediodía, Del, ...del día siguiente... ...puedes hacer tu compra... cómodamente en cualquier momento... ...si es a las 12 de la noche, a las 12 de la noche... ...si es a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana... ...tú haces tu pedido, lo compras... ...y luego vas a recogerlo... ...a la tienda del fogón más cercana... ...simplemente, como ya lo tienes pagado... y ...lo tienes preparado... ...simplemente te acercas sin hacer cola... ...sin esperas, lo recoges, esperar, y, lo recoges y, lo y ya está... ...aparte de esa comodidad... ...eso es una comodidad real... ...es real porque es así... ...y vas a tener una alimentación adecuada... ...vas a comer productos de cercanía... ...y vas a tener pues eh, estas personas... ...que todos los días con tanto cariño... Las ensaladas, los platos, están hechos por manos de personas, no están hechos por máquinas. Entonces creo que es uno de los valores que, que siempre en todo tenemos que tener en y cuenta. Y personas además muy bien preparadas, muy sí. bien formadas. Eh, recomiéndanos, ya que eh, el lunes es el día de niño y hemos mm, dedica, dedicado hoy mm, parte de nuestro espacio. Recomienda a los padres que se estén escuchando para este fin de semana a ver esos niños que pueden comer. Claro, mira, en la educación infantil lo más importante es eh, empezar lo más temprano posible. ...posible... ...a que hacerle, en vez de comprar los, los botes ya preparados... ...pues preparárselo nosotros, sus, sus purés, con, que coman de todo... ...y cereales si, queremos, y, y si queremos ir al fogón a por la comida, ¿Y si queréis, venir al fogón, pues tenemos una ensalada de pasta muy coloridas... ...porque ya sabemos que la comida tiene que entrar por la vista también... Y más a los niños... ...aliñadas con aceite de oliva, todos los ingredientes son naturales... Está, ...que les gusta la pechuga de pollo, pues están creciendo, necesitan proteína... ...claro que sí, pues tenemos el cordón blue... Que que además a los niños les encanta, que es una pechuga, que la hacemos al horno y dentro le ponemos una lonchita de queso y una lonchita de jamón de york. Eso también me gusta Eso, a mí, ¿eh? Y a mí, y a mí, está muy bueno, ¿no? Y los arroces, bueno, los niños, los arroces y las pastas, ¿por qué? Porque sí. necesitan energía y su cuerpo se lo pide. Uh -huh. Y bueno, también sí. os quiero comentar que estamos muy contentos porque vamos, la semana que viene, el día 1 de mayo, hace 25 años que abrí Ay. mi primer establecimiento. La semana que viene vamos a hablar solo de él, te parece. <ríe> claro que sí. Que claro nos cuentes la historia sí. del fogón. Por supuesto, yo os contaré muchas cosas. Imaginaos, en 25 años eh, hemos pasado, bueno... De todo. De todo, hemos conocido épocas mejores, épocas peores y un cambio social... Muy grande. Eh, lo estoy esperando, ¿eh? Me encantan las historias. Eh, pues sí, la semana que viene historia de 25 visitante. años, que 25 años da mucho, pero que mucho de sí. Nieves, eh. como siempre, un placer escucharte, un placer aprender a comer, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para eh. vigilar nuestra salud y comer bien, comer saludable y comer sano y rico, porque claro. no, está, no está reñida una no, cosa no, con la no, otra. No, no. Y, y deciros que habéis dado en la diana, porque si has enfocado esta entrevista con motivo del día internacional, Nacional del Niño, que será el lunes. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Y Nieves Gil sí. ha hecho un Nieves alegato... La madre tierra. ¿no? <risa> ha hecho un alegato impresionante sobre eh, la eh, agricultura ecológica. Claro. Eh, y el cuidado de la tierra. O sea sí. que... Lo habéis, claro que sí. a, lo habéis clavado. <risa> <risa> Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Ros. Hasta la semana Hasta que pronto. Viene. Os espero.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 J'avais vingt ans, j'ai caressé le temps et joué de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en. Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjugant le futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le monde. d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs où sont-ils à présent à présent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 tele -Elch, Radio Marca. La Gloriela, con y Alonso. Pues quedan tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y nosotros ponemos el punto final. Nos vamos a despedir con un estreno musical, el que acaba de lanzar hace unos días, el cantante madrileño C. Tangana, junto a Antonio Carmona. De nuevo Palmea para dejar... ...esta canción, Me Maten... ...con ella ponemos el punto final... ...les eh, invitamos a que sigan aquí... ...en el 101.4... ...porque inmediatamente vendrá... ...nuestra compañera Rosa Lucas... ...para acompañarles... Eh, ...a todos ustedes en las próximas dos horas... ...con su programa Entre Amigos... ...y después vendrán las noticias... ...con Marga García y Ana López... ...y cerraremos con el programa deportivo... elche en Punta de Paco Gómez... ...les deseamos que tengan un buen día... Y esperamos eh, volver a tenerles eh, como audiencia mañana viernes, Día del Libro. Dos, Cosas que mi gente quiere, son las cosas que siempre he querido. Una copita pa brindar y otras dos pa los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet, vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja, vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar Me muera no le puedo fallar